Comienza la cuenta regresiva. e s t á s por ingresar a un nuevo estado. t h show starts in ten, n u e e ocho, s e t e ocho, o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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Sí, esto es Dance Nation, el programa de República Hosting, el programa que te hace bailar al ritmo de los 90. Y porque no, también de los 80, algo de los 80 también podemos tener. Este es el programa de la música dance. Este es el programa de la música retro que te pone a bailar como en aquellos momentos, ¿eh? como en tantas discotecas. En la locución institucional está el señor Alejandro Vaz Oler. Tantísimas gracias, mi querido Alejandro. En la conducción y musicalización, ¿quién te habla? Matías Picayo en un programa producido por repúblicahosting.com que es tu lugar en internet. Es nuestro lugar en internet. Nosotros te proponemos escuchar una hora de música dance de la mejor música dance de los 90. このスタッフの a n El programa de República Hosting arrancamos á b fortísimo, en、eh, mediados de los 90, 1995, para The Stickman con You Can Do. Nuestro WhatsApp, 1136-924971. Ahí tengo mensajes,、eh, pero en un ratito los vamos a estar leyendo, por supuesto. Vos también te podés comunicar, 1136-924971. Y no sabés todo lo que tenemos para hoy. Dance Nation es presentado por República Hosting, tu lugar en Internet.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 Y aquí en t a n s n a t i o n estás escuchando uno de los que fuera emblema de la primera Energy 101. Siempre nos están pidiendo al 1136-924-971. Siempre te dicen algún tema de la Energy, algún tema de la Z. Bueno, este es del año 1993, primer compilado de la Energy 101, que era Marching con Sube, Sube, mucho de la movida de Valencia y de España. Y si estamos hablando de emblemas, a mí se me dio por ir a buscar un vinilo, porque también vamos a ir a la época donde ya casi la Z95 no existía y en su lugar estaba Frecuencia 95. Pero el sello discográfico ABR todavía seguía sacando discos como la. La batalla de los DJJs. o k e En este caso iban por el volumen 3, más o menos, con un tema que probablemente no puedas conseguir en ningún lado, porque de él nada se sabe. Así que yo me puse con la franelita de alcohol fino, lo limpié, lo preparé y le ponemos la poa para escuchar un tema que no vas a conseguir en ningún otro lado. 100% sonido vinilo, como te dije. Ese sonido hermoso, esa púa para el disco La Batalla de los DJokes, i s volumen 3. Casi te diría el último que salió. Esto es mamajo. No lo vas a escuchar en ningún otro lado. Yeah, yeah. ダンスネジャー Fans and Nation. And t a s Nation, hacía un montón que no te traía megamixes. ¿Cuánto hace? ¿Cuántos programas hace que nos olvidamos de los megamixes? No, no nos olvidamos de nada. Lo que pasa es que es tanta la música que tenemos que pasar. Y de paso, en el 1136924971, Víctor, que nos escucha desde Misiones. Bueno, grande saludo a Misiones, hay una disquería en Misiones. Algún día cuando pueda ir para allá la voy a ir a visitar porque,、eh, según leí un artículo hace algún tiempito, y creo que lo leí en este mismo programa,、eh, todavía un señor disquero, hay un señor disquero que vende discos originales, CDs, vinilos, se cruzan desde Paraguay, desde Brasil a comprarlo. Bueno, la cuestión es que, grandes saludos a misiones, me dice, che, puede ser algo de música en castellano, puede ser Jazz y Mel, puede ser de sacados. Sí, va a ser, te lo prometo, para dentro de un ratito, para la segunda media hora vamos a tener música en castellano y de manera muy e s p e c i a Pero ya que estábamos con los megamix, esto era plaza, haciendo el mejor de los megamix, un megamix hermoso,、eh, incluido, si no me equivoco, en el disco 1320 volumen 2. Y dije: ¿Quiénes son los reyes de la música de Bélgica? Si no, los Technotronic, con el megamix de Technotronic. Please. d a n d e n d a d the n d a n d e s t n a n the a n the e d d d d a n s t n n a the e Siempre te digo en Dance Nation, está buenísimo poder trabajar con los maxis para poder poner versiones distintas de temas que quizás sonaron demasiado y este quizás hoy ya no está en boga en la radio. En boga, mirá qué palabra antigua que te estoy tirando. Pero en su momento la explotó y le hicieron sonar a muchísimo. Entonces fuimos al maxi single de The Final Version de Get Ready for This de True Unlimited y elegimos la última versión de este caso, el maxi CD, que era l Get Ready for This Instrumental 800 Remix,、eh, por la TR-800 seguramente. Esa es la música que tenemos aquí en Dance Nation con los True Unlimited Get Ready for This.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 Da da dancement. Caminaba y te vi pasar. Me miraste sin poder hablar. En mis ojos yo te quise e i a r En los tuyos te encontré mi ayer.、Me、desperté y no estabas mal. Solo el amanecer. Desde ese día nada. Que al 1136924971 pedía algo en castellano, decía j a s i m é n d e z Sacados. No te olvides del Willy Dilas. Con su primer disco Dance, después siguió por otros caminos, pero este se llamó justamente 1990 y es de 1990. Pero aquí te estoy haciendo trampa porque es una versión de este año, es una versión nueva, producida por el DJ y productor argentino Tecnoman TSF, que es amigo de la casa y además te cuento que es el único remixer latinoamericano oficial de Los Erasure. Exactamente, sí, sí, es un genio, es un amigo y es el único en toda Latinoamérica y orgullosamente argentino al cual iré. Erasure lo tiene como productor de remixes exclusivo y oficial. Y aquí estaba haciendo de las suyas remixando al gran Willy Vilas. Pero ya que estamos hablando del querido TSF Techno Man, quiero saber algo más de lo que hace. Vamos a escuchar algo de Erasure, porque el tipo se mandó una con Erasure terrible. Remixó todo el disco Wonderland completito. Así que ya que estamos, vamos a escuchar alguna de las versiones que hizo TSF Techno Man de los Erasure. Dance Nation. La nación de la música. La barrera del sonido. Da, da, da, da Dance Nation Los sonidos Z95. Esto es Starlight con número 1. ¿Cómo dice? Eso. Pero te hablé de las dos radios. Te hablé de la 101.1, que era la Energy. En realidad empezó siendo 101.7, después terminó 101.1. Y faltaba hablar de una, de la que estaba en el medio. La 101.5 Radio Top 40, que en sus breves años tenía música como esta: The k e d e n s Latin Lover ダンスネジャー。 Dance n a t i o n la nación de la música. Dance n a t i o n la nación de la música. Los amantes del vinilo hoy no se pueden quejar para nada, ¿eh? lo que estabas escuchando directamente desde el vinilo era Sweet featuring Dr. Alban, mediados de los 90, para la versión de Sweet Dreams, aquel clásico de los e u r e k Mix, casi para cerrar el programa. Y te dije que los fanáticos del vinilo no tenían por qué quedarse solitos. Escucha. Directamente desde la bandeja, ¿eh? vamos cerrando el programa de hoy, pero siempre con todo. Excelente remix para irnos yendo. Te cuento que en la locución institucional estuvo Alejandro Vaz Soler. Tantísimas gracias, Alejandro. Todo esto fue una producción de RepúblicaHosting.com. RepúblicaHosting es tu lugar en internet. Es nuestro lugar en internet. www.republicahosting.com. En la conducción y musicalización, n q u i e n te habla? Matías Picayo. Te prometo que nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Dance Nation. Espero que estés ahí. ¿Nos despedimos bailando? Claro que sí. Chao. Hasta la próxima. The gangs, clubs and nations, causing grief in human relations it's a, it's a turf war on a global scale, I'd rather hear both sides of the tale See, it's not about races, it's just places, faces. faces Where your blood comes from i s well h r e as faces I see the fight get duller, I'm not gonna spend my life b e i n the c o l d República Hosting, tu lugar.